28 de mayo de 1948 fallece Unity Mithir. Unity Valkyrie m i t f o r d fue miembro de la aristocrática familia m i t f o r d cuyos orígenes se remontan a los orígenes de Northumberland con los asentamientos normandos de Inglaterra del siglo XI. Era una partidaria prominente y pública del nacionalsocialismo alemán y del fascismo británico. Desde 1936, formó parte del círculo íntimo de amigos de Hitler y se rumorea que fue su amante. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Unity Mitford intentó suicidarse con una pistola y murió un día como hoy, 28 de mayo, del año 1948, por complicaciones médicas debido al trágico evento. Unity Mitford nació en Londres, Inglaterra, el 8 de agosto de 1914, como hija de David Freeman Mitford, segundo barón de Redesdale. Por esas cosas del destino fue concebida en la ciudad de s u a s t i c a Ontario, donde su familia tenía minas de oro. Integraba una familia numerosa con cinco hermanas y un hermano. Sus hermanos la conocían cariñosamente como Bobo. Su hermana menor, Jessica, con quien compartía un dormitorio, era una comunista dedicada. Los dos dibujaron una línea de tiza en el medio del cuarto. Un lado estaba decorado con martillos y hoces e imágenes de Lenin, mientras que el lado de Unity estaba decorado con esvásticas y fotos de Adolf Hitler. Mitford hizo su debut social a la edad de 18 años, en 1932. Ese mismo año, su hermana mayor, Diana, abandonó a su marido por un romance con Oswald Mosley, que acababa de fundar la Unión Británica de Fascistas. Su padre estaba furioso por la desgracia y prohibió a la familia ver a Diana o a Demán d Mosley, como él lo llamó. Unity desobedeció y ese verano se reunió con Mosley en una fiesta organizada por Diana, donde le prometieron una insignia del partido. El hijo de Mosley, Nicholas, dijo que. Unity se convirtió en un miembro muy extrovertido del partido, era su forma de hacerlo. Ella se unió al partido de mi padre y solía andar con un uniforme de camisa negra y presentarse en reuniones comunistas y hacer el saludo fascista y molestar al orador. Esa era la clase de persona que era. Añade que aunque su padre admiraba el compromiso de Unity, Mosley sintió que ella no le estaba haciendo ningún bien, porque solo estaba haciendo una exhibición de sí misma. Unity y Diana Mitford viajaron a Alemania como parte de la delegación británica de la Unión Británica de Fascistas, al Congreso de Nuremberg de 1933, y vieron a Hitler por primera vez. Unity dijo más tarde. La primera vez que lo vi, supe que no había nadie más con quien quisiera encontrarme. La biógrafa Anne de Kourki confirma. El m e t i n de Nuremberg tuvo un profundo efecto tanto en Diana como en Unity. Unity ya estaba, por así decirlo, convencida de Hitler, pero esto convirtió la convicción en adoración. Desde ese momento, ella quería estar cerca de Hitler, cuanto más pudiera. Mitford regresó a Alemania en el verano de 1934, inscribiéndose en una escuela de idiomas en Múnich, cerca de la sede del Partido Nacional Socialista. Un biógrafo señaló que estaba obsesionada con conocer a Hitler, por lo que realmente se propuso acosarlo. p Rice Jones señala: Puso su mente en conseguir a Hitler, y descubrió que los movimientos de Hitler podían ser determinados. Es una de las cosas extraordinarias de la vida diaria de Hitler, que estuvo tan disponible para el público. Sabías en qué cafetería estaría, sabías en qué restaurante estaría, en qué hotel, y él simplemente iría y se reuniría con gente a comer panecillos y pasteles pegajosos, y era posible encontrarlo así. Y él tenía la costumbre de comer en la hostería bavaria en Múnich y ella comenzó a sentarse en la hostería bavaria todos los días. Así que tendría que venir a la parte delantera del restaurante donde estaba esta chica inglesa. Después de diez meses, Hitler finalmente la invitó a su mesa, donde hablaron durante más de media hora, y Hitler abonó su cuenta. En una carta a su padre, Mitford escribió: Fue el día más maravilloso y hermoso de mi vida. Estoy tan feliz que no me importaría ni un poco morir. Supongo que soy la chica más afortunada del mundo. Mundo. Para mí es el mejor hombre de todos los tiempos. Hitler también se había obsesionado con la joven estudiante británica rubia. Le sorprendieron sus curiosas conexiones con la cultura germánica, incluido su segundo nombre, Valkyrie. El abuelo de Mitford, Algernon Freeman Mitford, había sido amigo de Richard Wagner, uno de los ídolos de Hitler, y había traducido las obras de Houston Stewart Chamberlain, otra inspiración para Hitler. Tallay dice que Hitler era extremadamente supersticioso, y creía que se le había enviado a un ITI, que estaba destinado a él. Mitford posteriormente recibió invitaciones a mítines y eventos estatales, y fue descrita por Hitler como un espécimen perfecto de la mujer aria. Hitler y Mitford se hicieron cercanos, y Hitler supuestamente enfrentó a Mitford contra su novia, aparentemente para ponerla celosa. La novia, e v a Braun, escribió sobre Mitford en su diario. Ella es conocida como la v a l k i r i a y se ve esa parte, incluidas sus piernas. Soy la amante del hombre más grande de Alemania y del mundo entero, y me siento aquí esperando mientras el sol se burla de mí a través de los cristales de las ventanas. b r o u n recuperó la atención de Hitler después de un intento de suicidio y Mitford aprendió tanto que a menudo se necesitaban medidas desesperadas para captar la atención del fieber. Mitford asistió al Festival de la Juventud Nacional Socialista en s e l b e r g con el amigo de Hitler, Julius Streicher, donde dio un discurso virulentemente antisemita. Posteriormente, repitió estos sentimientos en una carta abierta al periódico de Streicher, Der Sturmer, que decía: Los ingleses no tienen noción del peligro judío. Nuestros peores judíos trabajan solo detrás de escena. Pensamos con alegría el día en que seamos capaces de decir: Inglaterra para los ingleses. Fuera con los judíos. h El Hitler. P.D., publique mi nombre por completo, quiero que todos sepan que soy una enemiga de los judíos. La carta causó indignación pública en Gran Bretaña, pero Hitler la recompensó con una insignia de esvástica de oro, un palco privado en los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936 y un paseo en el Mercedes abierto con el f ü h r e r en el Festival de Bayreuth. A partir de este punto, Mitford fue incluida en el círculo íntimo de Hitler y permaneció con él durante cinco años. Cuando Hitler anunció el Anschluss en 1938, ella apareció con él en el balcón de Viena. Más tarde fue arrestada en Praga por distribuir propaganda nacionalsocialista. Price Jones informa que, lo vio, al parecer, más de cien veces, ninguna otra persona inglesa podría tener algo así como acceso a Hitler. Estos encuentros despertaron las sospechas del SIS británico. El jefe del Mi5, m i l l d e Dale, escribió en su diario. Unity Mitford había estado en contacto cercano e íntimo con el f ü h r e r y sus partidarios durante varios años, y era una partidaria ferviente y abierta del régimen nacionalsocialista. Ella se había quedado atrás después del estallido de la guerra y sus acciones se habían acercado peligrosamente a la alta traición. Un informe de 1936 fue más allá, proclamando a ella la más nacionalsocialista de los n a c i o n a l s o c i a l i s t a y declaró que hizo el saludo de Hitler al cónsul general británico en Múnich, quien inmediatamente solicitó que su pasaporte fuera confiscado. Después de cinco años, en 1938, Hitler le dio la opción de cuatro apartamentos en Múnich. Inmediatamente antes de esto, ella había vivido en la casa de Erna a n f s t e i n hermana del antiguo admirador y confidente de Hitler Ernst a n f s t e i n pero se le ordenó irse cuando Hitler se enojó con los a n f s t e i n Muchos prominentes nacionalsocialistas también desconfiaban de la chica inglesa y su relación con su Führer. Mitford pasó el verano en el Berghof, donde continuó discutiendo una posible alianza germano-británica con Hitler, llegando incluso a proporcionar listas de posibles partidarios y enemigos. En el Festival de Bayreuth de 1939, Hitler advirtió a Unity y a Diana Mitford que la guerra con Inglaterra era inevitable en unas semanas y que deberían regresar a casa. Unity le dijo a su hermana Diana que si la guerra se desarrollaba entre Alemania e Inglaterra, no podría vivir para ver cómo se desarrollaba la tragedia. Diana regresó a Inglaterra donde fue arrestada y encarcelada, mientras que Unity optó por permanecer en Alemania, aunque su familia le pidió que regresara a casa. Después de la declaración de guerra de Gran Bretaña a Alemania el 3 de septiembre de 1939, Unity estaba angustiada. Diana le dijo a un entrevistador en 1999. Ella me dijo que si había una guerra, que por supuesto que todos esperábamos terriblemente que no hubiera, que se suicidaría porque no podía soportar vivir y ver a estos dos países desgarrándose en pedazos, ya que ella los amaba a ambos. Mitford fue al jardín inglés en Múnich, tomó una pistola con empuñadura de perla, que Hitler le entregó para su protección, y se disparó en la cabeza. Sobreviviendo al intento de suicidio, fue hospitalizada en Múnich, donde recibió la visita de Hitler, a pesar de la guerra en curso. Él pagó sus cuentas y dispuso que ella regresara a casa. En diciembre, la trasladaron a un hospital en Berna, en el neutral país de Suiza, donde su madre y su hermana menor, Débora, fueron a buscarla. En una carta del 2002 a The Guardian, Débora relata la experiencia. No estábamos preparados para lo que encontramos. La persona que estaba en la cama estaba gravemente enferma. Había perdido 28 libras, era todo ojos enormes y cabello enmarañado, sin tocar desde que la bala atravesó su cráneo. La bala todavía estaba en su cabeza, dijo el doctor, que no podía operar. Ella no podía caminar, hablaba con dificultad y era una personalidad cambiada, como una que había sufrido un derrame cerebral. Era una extraña, alguien que no conocíamos. La trajimos de vuelta a Inglaterra en un vagón ambulancia conectado a un tren. Cada sacudida fue una agonía para ella. Afirmando que no podía recordar nada del incidente, Mitford regresó a Inglaterra con su madre y su hermana en enero de 1940 en medio de una oleada de interés de la prensa y comentó: Me alegra estar en Inglaterra, aunque no esté de su lado. Esta declaración condujo a llamadas públicas para su internamiento como traidora. Debido a la intervención del secretario de Interior, John Anderson, a petición de su padre, la dejaron vivir sus días con su madre en la casa de la familia en Swinbrook, Oxfordshire. Bajo el cuidado del profesor c a i r n s neurocirujano del Hospital Mutiel de Oxford, aprendió a caminar de nuevo, pero nunca se recuperó completamente. Era incontinente e infantil. Mitford estaba dispuesta a visitar a su hermana Diana en la prisión de o j o a y y Nora Elam se ofreció a cuidar de Unity en su casa en Logan Place por un corto periodo. Nora Elam y su esposo Dudley escoltaron a Mitford para ver a Diana y o s w a l d Mosley en o j o a y el 18 de marzo de 1943. Cayó gravemente enferma en una visita a la isla de propiedad familiar de Inch k e n n e t t y fue llevada al hospital en Oban. Los médicos decidieron que era demasiado peligroso quitar la bala alojada, y finalmente ella murió de meningitis causada por la inflamación cerebral alrededor de la bala. La enterraron en el cementerio de s w i n g b r o c k Su lápida dice: No digas nada en vano.